¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a este, el quinto capítulo de su programa Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Ovejar y los voy a acompañar durante este, el quinto capítulo de Radio Espacio. Pero no estaré solo. Para esto me encuentro con el ganador de Vértigo Extremo, mi amigo personal, Alex Hernández. Ay, vengo cansadísimo, amigo Mauricio. ¿Qué tal? Hola, amigos. Hola, hola, hola, hola. Radio Escuchas. Oye, Alex,、eh, ya estamos en el quinto capítulo. ¡Qué bien! Siento cada vez más cómodo. Cada vez más cómodo, sí, así lo, así lo veo. Demás. Oye, recordémoslo a la gente de donde nos está escuchando, que es la página www.radioespacio.tk y también el mail de contacto. r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m Oye, perfecto. Alex, me dicen por ahí, y también sé de manera muy personal, que tienes un datito nuevo. Tengo un, no es un datito, es Una... un datón maestro. Demás. Es la presentación de... Nuestro nuevo programa dentro de la radio, Clásicos del Rock. Así es, así es. ¿Y sabe quién lo va a conducir este programa, maestro? Si algo me han dicho. El rey del COA, usted mismo, <risa> don Mauricio o v e j a r Oye, sí, mira, estamos implementando, ya está. Cuando ustedes estén escuchando esto, ya estará en el aire el nuevo programa que se llama Clásicos del Rock. Y está ahí mismo, en la misma página, www.radiospacio.tk. Solo tienen que. Clique en el link de Clásicos del Rock y estaré ahí con ustedes en una nueva faceta de la radio. Y me dicen por ahí que vienen otras facetas. ¿Otras sorpresas?、Ah, así es. Oye, pero queremos agradecer primero a los auditores que están haciendo posible esto, que tenga sentido todo este o todo este cuento de la radio. Y de una manera muy especial queremos saludar a los auditores que enviaron mail s por los concursos. ¿Sí? Y usted me contará quiénes son. Mira, uno de ellos. Lleva por nombre de Don Héctor Brito, que se ha ganado una fotografía estudio 20x25, gentileza como siempre de OBS Producciones Audiovisuales. Y también queremos saludar al señor José Villegas, que se ha hecho acreedor de sándwich y bebidas para dos personas, gentileza del local de comida rápida, Don Cangrejo. Y también a Don Pablo Barriga, que se ha ganado una hora de ensayo, gentileza de Power Music. Oye, eh. Les damos muchas gracias a nuestros gentiles patrocinadores porque hacen posible nosotros poder entregarle engañitos a la, a la gente, ¿no? Y、parece? además, hay una sorpresa dentro de los patrocinadores, amigo Mauricio.、Eh, sí, viene una sorpresa. No sé si lo presentamos de inmediato, dices tú, o lo, sí, lo creo, presentamos de inmediato. Yo creo que sí, sí. Bueno, les contamos a todos los auditores de Radio Espacio que tenemos un nuevo patrocinador. Hay algunas personas que les va a gustar esto. Partiendo por nosotros, <risa>、eh, nos patrocina en este minuto la Botillería Santo Remedio, que está ubicada en Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú. Así es, tenemos un nuevo patrocinador. Ya les vamos a contar si tiene algún premio para los auditores. No lo sabemos. No lo, lo sabemos. No lo sabemos. Vamos a ver si tiene algún premio para, para los auditores. Así que le damos la bienvenida a Botillería Santo Remedio. Y que se une a nuestros patrocinadores. El l u a l nos pone muy contentos. Sí, nos estamos ampliando, maestro, para nuestros amigos de la radio. Estupendo. Oye,、eh, contémosle a la gente qué es lo que tenemos para hoy, Alex. Para hoy tenemos, como siempre, Rincón de Escritores. También tenemos la publicidad para emprendedores. Y desde las catacumbas de la música, el rescate. Así es. Y al lado i t de eso quedan los reclamos reales. Y también las biografías de bandas nacionales. Y por supuesto, las bandas emergentes. Y como debemos empezar este programa, lo que tiene una radio. Música, pero esta radio tiene muy buena música. Es Nos es acompaña el maestro, don Andrés Calamaro, desde Argentina. Del álbum, Hasta luego, del año 1997. El, El tema, a l e salud, dinero y, y amor. amor. ブリンドーポッケスタノチェーン Sea, que hoy en el o, o n sangre de otra h e r i d a brindo c o n e m o c i ó n pero también brindo con f r ド a テッドー 誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が Siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio por una vez en la vida. ャーレンジャーレンジャーレンジャーレン s ャーレンジャ a レンジャーレンジャーレンジャーレンジャー a ンジャーレンジャーレンジャーレンジャーレ a ジャーレンジャーレンジャ u レンジャーレンジャーレンジャー Eh, salud. salud a todos los, los auditores. Nos acompañaba Andrés Calamaro.、Eh, Alex, mira, lo que continúa es lo que siempre me intriga: saber dónde estuvo este hombre que venía medio cansado de, de estar con Luchito Jara y compañía. No, qué, qué, qué horror, qué horror. Oiga,、eh, ¿dónde estuvo? Porque lo que viene ahora son el rincón de escritores. Sí. Estuve en, en Urbanidad e siempre, s amigo mío Mauricio. Estuve en las calles del barrio. Ya. Y, y quiero presentarles a todos los amigos que nos están escuchando en este momento. Que no son pocos, te voy contar a、sí. a <risa> l e Sí. Sí, sí, lo sé, maestro. <risa> el sentimiento hecho poesía. No tengo más palabras, Mauricio, para, para decir. ¿Y el nombre? El nombre de nuestra amiga. Es María y nos trae un poema que no, no, es, no es de ella, pero lo interpreta de una manera exquisita y sufrida. No más palabras. No más palabras. Yo soy María y los dejo con un poema de Alejandro Flores, antiguo escritor y poeta. El poema se titula Señor. Hace ya mucho tiempo que el dolor de la carga ha curvado mi espalda y astillado en mi hombro. Y a pesar que mi senda día a día se alarga, ni suplico tu gracia ni siquiera te nombro. Yo jamás te pedí me tendieras la mano para hundirme en la tierra o treparme en la cumbre. Yo jamás imploré tu poder sobrehumano, me bastaba el sencillo poder de mi lumbre. Fui rebelde, Señor. Pero tú te vengaste, y fue cruel la venganza y el dolor que me diste. Me llevaste a la amada que tú mismo formaste como agua de clara, como todo triste. Fue una noche de enero, tibia, azul, luminosa. Su alma, carne de ensueño, palpitó estremecida al sentir en su vientre la tortura gloriosa de otra vida pequeña que llegaba a la vida. Con la fe más intensa, con la unción más profunda, te dijeron sus labios la plegaria de amor. Fortalece, Señor, mis extrañas fecundas y hazme blando el camino de este nuevo dolor. Pero tú no escuchaste su plegaria bendita, hecha lágrimas y sangre y empapada en piedad. Se perdió sollozando en la noche infinita y sus ojos cerraste para siempre jamás. Es por esto que ahora. que Mis labios te nombran, la palabra me sale dolorosa y amarga, porque siento que grita su recuerdo en la sombra y la pena se ahonda y el camino se alarga. Es por esto que vago por senderos sin luces, encorvado a la tierra donde duerme mi amor. Y en la paz de la noche yo me siento de bruces y me abrazo a la tierra como a, como a su corazón. oh, oh. <risa> No tengo palabra, amigo. Oye, muchas gracias a la señora María. ¿Qué sentimiento al leer el.? No al leer, el, al recitar, sino no leyó. ó、wow. De memoria, hermano. o、wow. o y e muchas gracias, muy. Y un abrazo grande. Oye, sí, un abrazo y... grande aquí a la distancia.、Eh... Maestra. Alex, cada vez te ponen la h a r a a más alta. Sí, de se trata. <risa> Ya, oye, pero muy bien. Oye,、no, un muy... sentimiento de madre y compañera al mismo tiempo. Que se plamó en la voz, como nos dimos cuenta todo, s amigos. Oye, muy bien. Oye, recuerden que para que ustedes también puedan estar en Rincón de Escritores, nos pueden enviar un mail a radioespacio.com y se pondrán en contacto con el cazador de escritores. Iré a cualquier lugar que se me sea llamado. Dentro de Santiago, por favor. A menos que sea con los gastos pagos. Sí. Ya. Entonces, escandemos a cualquier lugar de, de Chilito.、Mm, de Santiago. De, de Santiago. Sa de Santiago, ya. Alex,、eh, bueno, después de este hermoso poema, ¿sí? Sí, sí.、Es. Se me secó la garganta, Se、maestro. te secó la garganta.、Sí. Eh, vamos a la, a la música. Mira,、eh, a, siempre nosotros decimos de dónde viene la, la música, ¿no? c ó m o corresponde. En este caso, la música nos acompaña de Colombia, Puerto Rico y Brasil. ¿Y cuál es el grupo, amigo mío? b a s i l o s Pero, esto tú me vas a contar por qué estamos poniendo un tema de b a s i l o s y por qué el tema en específico, tú me dices esos datos, Alex. Bueno, este tema lo vamos a colocar y、eh, esperamos también ser del gusto de, de los auditores. Este tema es un pedido、eh, de una auditora. Ah, ya. Su nombre es Karina. Ah, perfecto. Y el tema es del grupo b a s i l o s del álbum b a s i l o s 2001, que lleva por nombre Tabaco y Chanel. ラバラ。 Basilos Desde Colombia, Puerto Rico y Brasil. Y agrupados en el norte de América. Pero ahora parece que se separaron. Bueno, hay grupos que se separan y vuelven. Y,、sí. y hay grupos que están vigentes y, y con suerte se juntan. Me dicen por ahí. Bueno, oye,、eh, continúa la publicidad para emprendedores, amigo Alex. Y dígame. Es、eh, una, eh, una parte que nos gusta mucho, que es la parte donde nosotros podemos dar una mano. Y, y también pueden pre premiar, a, lo, y a, los permite, maestro, premiar sí, a los auditores. Premiar a los auditores. por lo mismo nos permite que recibir una mano también. Sí. ¿sí, Cosa que no se puede hacer dónde. En los grandes conglomerados de la radiodifusión <risa> de nuestro país. Y bueno, como siempre nos acompaña OBS Producciones Audiovisuales. En, en internet en www.obs.cl El mail de contacto es obs.obs.cl y el número telefónico es el 746-4158. Local de comida rápida, Don Cangrejo, ubicado en Alameda 4151 y su contacto telefónico es el número 779-8518. Y por supuesto, las salas de ensayo de Power Music en internet en la página www.powermusic.cl. El mail de contacto es powermusic.cl arroba hotmail.com y el número telefónico es el 634-8917. Y nuestro nuevo patrocinador. Así es. Botillería Santo Remedio ubicado en Segunda Transversal 3624 para todas sus necesidades alcohólicas. Las necesidades básicas del hombre. <risa> sí, el... sí, están <risa> dentro de la pirámide esas necesidades. Perfecto. o y e y desde en la música,、eh, tenemos a alguien que viene un poquito más de lejos. Mucha gente no sabe de dónde viene, pero te contaré que viene desde Francia. Francia,、eh, p e r o n o francés, nuestro amigo Manuchao.、Eh, sí, nacido en Francia. ¿Sí? sí, recorrido por todo el mundo. No, unos temas grandiosos. ¿Ha estado hasta con Custurica, amigo mío? Sí, sí, por sí. ahí lo vi en Youtube, en, en, en el aeropuerto, haciendo. Gala de su maestría en la guitarra. Y... O、oh, Increíble、Mira. cómo suena bien cuando. No, ya estado. Y lo hemos tenido acá también en, en, en nuestro país. Sí, sí, en sí. En la、sí. Riojera, lo hemos tenido en la Pintana. Así es.、Eh, ha sido gratificante tener a este maestro acá. ¿Y de quién hablamos? Manu Chao. ¿Y de qué álbum sale el tema que vamos a escuchar? Del álbum ¿De Clandestino. ¿De qué año? 1998, con el tema.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 Allá. me dicen el desaparecido fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una. ピンポーン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 Buscan, nunca estoy. Cuando me encuentran, yo no soy el que está enfrente. Porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido. Cuando llega, ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo. Perdido en el siglo. Siglo 20. ウンバー21 é, me llaman el desaparecido perdido en el siglo Dicen el cido, que nunca está. me llaman el, des、no、el, de el, ll el desaparecido que cuando llega ya se ha ido volando vengo volando voy プリサーでプリサー、rumbo e r i d o ¿Qué tema maestro manuchao de s a ¿Ah? p a r e c i d o、bueno. como quien está entre la esperanza y la desesperanza son los temas del presente de lo cotidiano amigo mauro y de la verdad y ahora viene ahora lo quiero ver maestro ¿Ah? ahora lo quiero ver Me hace、Uf. sentir presión. Sí. <risa> la presión, la presión de, de la radio, maestro. Ok. Ahora viene un segmento de la radio que a mí me gusta mucho porque las sorpresas que, que se han ido viviendo este último programa han sido, pero. exquisitas. El rescate, hablo. Amigos de la radio. <risa> Mauricio, cuéntanos. A ver. Mira.、Eh, te cuento que. En este rescate. de hecho tuvo mucho que ver con toda la, la semana que, que pasó no con la entonces no sé si te has fijado que la línea editorial del tema ha estado bien bien copero por bien、decir. copero bien de y me... no y, y no nos habíamos dado cuenta de un punto mauricio a ver cuál sería de nuestro último patrocinador más encima Mira, verdad ¿Te has <risa> cuenta, ¿no? verdad pero bueno él、bueno, me fui de copas no. no, me fui de copas, no. Fui a trabajar y me encontré con copa. Ah, ya. Que es otra cosa muy diferente,、ya. ¿ok? Bueno, el, el rescatado de esta semana viene desde Puerto Rico. Mira. Ya. Hablo del señor José Feliciano. Qué bien, Mauricio. Del señor. Así es, con todo el respeto que él se ha ganado. Y del álbum. De 1966, que lleva por nombre La Copa Rota, escuchamos el mismo tema, el mismo nombre, y me piden un saludo aquí. Un saludo, salud, maestro. A ver, un segundito.、Eh, bueno, saludo a toda la gente también、eh, que nos está escuchando. Y bueno, el tema de... de 1966 en El Rescate.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 な este grito a todos estremeció。 モ e シーレメ、ラコパロタ、シーレメ、ケメデト e サ、スタフ s イブデオクセ o ヨモソ、シーレメ。 ゴタゴタ、エルベノデスワボー。 Que Me destroza esta fiebre de obsesión, m o z o s i r v e m e la copa rota. Quiero sangrar gota a gota. El veneno de su amor, maestro, maestro, maestro. Mil veces Oye, buen qué tema es cuando corre. Por nuestro cuerpo y por nuestras venas, cuando ya no es sangre, sino corre vino para el olvido, maestro. e l arqueólogo de la música. Muy bien establecido ese título, maestro. Muy bien establecido. Oye,、eh, bueno... qué sorpresas, Mauricio. <risa> qué sorpresas. Oiga,、eh, bueno, les queremos recordar a nuestros auditores que para hacer sus pedidos del rescate, nos tienen que escribir a radioespacio.hotmail.com y podremos rescatar. A grandes personajes, a grandes cantautores. Innumerables como personajes. Como innumerables. José Feliciano. Oye, José Feliciano fue el que abrió la, la ruta latina para Europa, ¿no? Fue el primero en. Mira, lo sabía Mauricio. Sí, señor.、Eh, bueno, según los entendidos, no yo, según los entendidos, José Feliciano fue el que abrió. Qué humildad más grande, Mauricio. Qué u n e a u r q u n arqueólogo. Se habla de, de entendidos. O sea, qué huequedad para Dios. <risa> Ok,、eh, Alex, mira, lo, lo que sigue es donde sale el arqueólogo de la calle. <ríe> no, viene la parte seria del programa, amigo mío.、Sí. La parte donde nos ponemos seriocitos porque viene reclamos reales. ¿Cómo te fue esta semana en la calle, amigo mío? Sí, vi una. Observé una, una frialdad de la, de la gente, pero. Es, es entendible. Oye, fue una semana rara. Sí, yo creo、no、que para ti. Si... O sea, ¿Sí? no, no sé si para todos, pero. Bueno, no es. Por, algo... por lo que hemos conversado nosotros. Sí, fue una semana extraña. Extraña. Pero hay cosas que gratifican como poder hacer este programa. Por eso. <risa> <risa> por lo menos. <risa> queda, queda una sonrisa <risa> en el alma con,、eh, claro. con Radio Espacio, maestro. <risa>、eh, bueno, cuéntame.、Eh, no sé.、Eh, sí, sí, sí. ¿Sí estuviste De vez en、algo? cuando、eh, es difícil. acercarse a la gente y, y pedirle su opinión frente a los problemas、eh, personales o los problemas generales que, que existen en su comunidad, en su comuna, en su ciudad o en su país y en las noticias que, que se están dando. ¿Ya? Pero en la búsqueda uno encuentra personajes que realmente quieren, como he dicho en programas anteriores, quieren vomitar la rabia a través de esta Pequeña amiga grabadora que, que me acompaña a diario.、Sí. Y el trabajo que se da es... es más importante que tu billetera, ya. No tengo billetera, maestro. Ahí va la, la grabadora. Sí, ahí va la grabadora. Bien. <risa> <risa> tengo más grabaciones que billete maestro así que no no、sí. yo tengo más cosas que decir、sí, también que <risa> <risa> no, perfecto bueno entonces vamos a ver como le fue, ¿le parece ¿No? por favor por ya, favor ya entonces vamos a los reclamos reales aquí en radio espacio mi nombre es cecilia y m i reclamos e contra el transantiago porque tengo micro afuera de la casa para dejar a mi hijo al jardín para llegar al trabajo y la micro jamás ha pasado Así que tengo que partir con mis dos guaguas y tomar、eh, taxi todas las mañanas y se va todo el sueldo en taxi. Hola, soy Luis. Mi, mi reclamo es contra los jueces que sueltan a las personas que pues, roban, hacen lo que quieren y al, al, al segundo día ya están afuera en la calle ya, y siguen delinquiendo igual. Eso sería mi reclamo. Hola, soy José y quiero reclamar contra impuesto interno porque hace como dos meses que estoy tramitando un cambio de dueño de un local comercial de una, una patente y esto me piden papel tras papel, que tengo que ir a la municipalidad, que a mi socio tengo, tengo que pedirle un papel de antecedente, más encima esta cara está embarazada, así que tengo que estarla sacando cada, cada cinco días de, de, la, de la cama. para hacer esos trámites así que impuesto entero por favor apiádense de, de mí aceptenme luego porque si no voy a dejar la c a g a hola、eh, bueno soy, soy gabriel y e r h a c e r un reclamo contra todos los senadores y diputados que están haciendo tanta acuática por el 17 de feriado hoy es del descanso a, a la gente c n que tanto trabaja y ustedes pasan puro tirándosela ese es mi reclamo wow, wow. <risa> <risa> oiga Sigue、sí, eh, prendido s í no pero es que sabes qué pasa alex que la gente de hecho algunos reclamos ¿no? así como ya ya podemos darnos el lujo de estar diciendo que estamos en el quinto programa hemos notado que algunos problemas se repiten s í es、y、que no no no han no no con, <ríe> no o no no no no no no no no no no n no no no no no no no no no no no no n e no no no no no n i no n de o no no no no no no no no no Eh, todos los problemas y van a ser siempre los mismos. O sea, son los problemas continuos que ha tenido la historia. La historia. Bueno,、eh, agradecemos a toda la gente que participó en reclamos reales y les recordamos que Alex va a andar por las calles captando sus reclamos y que cuando Alex les pregunte, digan, digan lo que tengan que decir. Y no tengan miedo. No, no, aquí no. no es una radio urbana. esta radio es de voces、Así. y las voces somos todos si、sí, todos somos las voces si、sí. sí. no, no hay otra manera de que ganas,、ah, de... ganas de tener 15 millones de micrófonos aquí estuviéramos <risa> todos、oh, j un t o s Un poco más <risa> <risa> hay problemas mundiales maestro、ah, no es que me alcanza para 15 millones de micrófonos no más、ah, es que la mesa no tiene no tiene más entrada a h disculpa <risa> Son 15 millones. Bueno, en fin. Oye,、eh... Alex, hay gente que escucha el programa solamente por este segundo, donde tú marcas el pero punto. Pero que, creo, que, creo que son los mínimos. Yo creo que la gente <risas> está acá para escuchar el programa completo. No, pero, oye, créeme, hay gente que espera el momento de. El punto solo nacionales. A、ah, ver,、ah, ah, ah, ah, casi un solo de pajarístico. No, lo hago completo, maestro. Ya, oiga,、eh, en la música le contaré que nos acompaña, para empezar el punto solo nacionales, el señor Oscar Andrade. Y del álbum Tiempo de 1980, el tema, noticiero. <ón> A continuación、mm、のふれ、すれも、のふれ、すれも、のふれ、すれも、のふれ、 んあてん ción、mm。Hmm. Que incrementarán el desarrollo de una creciente economía, Que eficaz、mm -hmm. ejemplar. Más de cien personas fueron muertas. トランタスオード、mutiladas、ポンテロリスト e s ットいちゃ a ケスイデ p レス、あぽかばん。 みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みん a みんな、みんな、みんな、o んな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みん e みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、 もう一度。 「あしたまに Nos、hemos sentado en la mesa de la historia con, con este tema de oscar andrade maestro s í señor s í si、sí, señor y sabes q u é、eh, este último tiempo no hemos sentado en la mesa de la historia con los temas hemos estado así conjugaditos con con la historia musical bueno, chilena、eh, como solamente una radio urbana lo puede hacer y popular y popular Cada vez más popular. Sí, que sí. siga así, maestro. Sí, no, lo, lo cual nos alegra en demasía. Y estaba pensando en la misma En la misma palabra, maestro. ¿Sí? Sí. Mira, Debe ser un, tantas horas de radio juntos,、no? oh, s <risa> y <ya>. a <risa> Los humos, no pasa nada. No, no, olvídalo, estáis locos. No, pero, oye, pero, quinto capítulo. Quinto capítulo ya. Quinto programa. Sí, es. Sí, maestro seguimos seguimos igual en la misma línea y ahora de nuevo quiero verlo a usted estimado <risa> estimado con tertulios oyentes radio escucha s amigos ahora viene la biografía de las bandas nacionales y quiero preguntarle a mi amigo mauro q u é nos trae、eh, bueno en biografía de bandas nacionales Hemos querido traer a La Floripondio. Gran grupo, gran nombre. Bueno,、eh, Alex, te cuento que La Floripondio comenzó como cuarteto ¿ya? en 1991. En la quinta región. Aldo Asenjo, el macha. En voz. Fritz, en batería. Tuto, en bajo. Son tres de los integrantes de aquel entonces, cuando eran un cuarteto, esos son los tres que se mantienen. Bueno, presentándose en ese momento en los escasos lugares de recitales existentes, tales como sedes de los derechos humanos o sedes del Partido Comunista. Y en el año 1993, y bueno, y gracias a múltiples, múltiples hechos, pueden editar su primer disco, autoproducido. De nombre Muriendo con las botas puestas. Durante el, el año 1994 entra Rodrigo Neira en guitarra y en forma paralela se trabaja con un percusionista, Juan g r o n m e i e r y un trompetista también, Alejandro i b a ñ e z Al poco tiempo, y bajo el sello A Leerse, se realiza su segundo disco. La manda del ladrón de Melipilla. Este trabajo los llevaría a incursionar en tierras europeas. Catalogados como música extraña y por ende como un buen aporte a la escena musical, musical perdón, realizan una buena cantidad de recitales. Ya con un país con un, un poco más desarrollado en cuanto a lugares de conciertos y también del desarrollo de la gente que no estaba acostumbrada a acudir a recitales en vivo. El tercer trabajo de esta banda es Atón Taguayo Prensao.、Uh. <ríe> Una muestra de experimentación y vacilón de reggae, ska y afro. Entre otros ritmos, ¿no? Bueno, luego vendrían los exitosos trabajos Dime qué pasa, del 2003, y p a r i a n del 2005. Y lo que traje en esta ocasión para. ¡Cuénteme, maestro! <ríe> para. Probar lo que significa la Floripondio、eh, es del mismo álbum del 2003, Dime qué pasa. Y el tema, Dime qué pasa. Eh, ¿Sabes qué pasa, Alex? q u Escuchábamos e a La Floripondio. Gran grupo, maestro. Manso temón, como todos los temas que tiene La Floripondio. Sí, oye, con notables percusiones, incluidos balones de gas. Mira tú. Sí, ahí el macha y compañía. Sí, pfff. u、no, estado... Hacen música con lo que sea. Ya han estado en escenario bastante power, maestro. Y sin contar Europa, que tuvieron. Exitosamente en Europa. Exitosamente en Europa y, y también en la, en la necesidad de la gente de, de expresar musicalmente lo que se necesita para batallar. me cuentan por ahí que se pasa muy bien en los conciertos de, de floripondio no sé quién te ha contado porque no yo、sé. no lo he p a s a d o muy bien lo ¿No? he pasado excelente <risa> <risa> <risa> mal de alguna vez hemos... bueno en fin no s a empezar a contar cosas que hemos, que hemos vivido con floripondio pero alex me dicen por ahí que tienes unos datos i t que sí sí me sí, dicen vos,、ah, sí. A ver, cuéntame Como he dicho s i e m p r e e s t a radio e s de n o s o t r o s para u s t e d e s para u s t e d e s n o s o t r o s t o d o s Bueno,、eh, GEA invita a través de, de una auditora, GEA invita a una meditación a realizarse el día domingo 19 de agosto a las 10.30 de la mañana. Y para mayor información, dirigirse a la página web www.geachile.com. Ah, perfecto. A ver, repitamos la, la página para la gente que quiera participar de esta meditación: www.geachile.cl. Entonces ahí pueden acudir a toda la información necesaria para que participen en esto. ¿Tienes otro datito por ahí? me dicen? Sí, tengo otro datito.、Eh, bueno, los amigos de las bibliotecas populares de la población La p i n c o y a nos invitan a participar de una jornada artística. El día el primero de septiembre, día sábado, a las 22 horas, en el Rincón Ciudadano, ubicado en 18105A, donde tendremos música, poesía y v a r i a s sorpresas para que acudan. Son bibliotecas populares, esta radio es urbana y popular, por lo tanto, nos haremos presente. s Oye, entonces recordarle a la gente que quiera que pasemos sus daditos que nos tienen que mandar la información a radioespacio.com. a o h t m i l ¿Es así, correcto, Alex? Es exactamente <risa> lo que tenía que ser, maestro. <risa> Oye,、eh, bueno, seguimos en s o l o Chilenos. Así que, ¿con quién、eh, seguimos, amigo mío, Alito? <risa> <Risa> ¿Sabes qué? Con, con el alito me d a n bueno para q u é vamos a entrar en cuestiones personales maestro、ah, ahora p e e r f c t yo no me llamo no, no me dicen alex ni alexis ni por mi abuelo me dicen alito <risas> pero f e c t me lo dice cuando me enojo ya alito cálmate alito o q u é nos trae alito ya、yeah. Y、bueno. tenemos para ahora, maestro? Cuéntame el i t o ¿qué tiene entonces, maestro? Le para cuento,、ver? Maurito, que ahora <risa> tenemos un cantautor, poeta, que estuvo en la, bueno, en hartos lugares de detención dentro de ella, la cárcel de Valparaíso, donde yo vi un documental también. ¿De quién hablo? De don Mauricio Redolés. Oh, perfecto. No, Mauricio Redolés. La yea, la yea. Del álbum Bailables de Cueto Road, del año 1998, Maestro, ¿cuál es el tema? El poeta y la muerte. Mauricio Redolés. ¿Qué más urbano que Mauricio Redolés para esta radio urbana? <ríe> Mauricio Redolés y con el tema El Poeta de la Muerte, escrito por Don Nicanor Parra. Así es. No... es. Más que poeta, es antipoeta. El antipoeta, sí. Sí. Por ahí decía un Nobel para Nicanor. Un... <risa> y lo mismo para <risa> Mauricio. <risa> Una cosa así. Bueno,、eh, bueno esto grafica lo, lo urbano que es la radio, ¿no?、Eh, y lo que viene también, maestro. Lo que viene es la sección predilecta de Radio Espacio. Hablo de las bandas emergentes. Bandas que no pueden ser tocadas aún. en los grandes conglomerados radiales que tanto nombramos porque tanto distan de esta ra pequeña radio urbana esta pequeña y gran voz pero somos underground y las bandas emergentes son del underground entonces cuéntame alex q u é nos acompaña hoy en bandas emergentes con el nombre de la banda ya tirito su nombre es <risa> <risa> sobre dosis Vaya... Sí, esta banda nació en Santiago, nació en el 2002 y su estilo es el Grange. Y Sus integrantes son Sergio en batería, Patricio en bajo, Francisco y Gonzalo en guitarra y Claudio en voz. Y como muestra de lo que ellos crean para nosotros como radio que somos todos, el tema para no Volver. Para no volver sobre dosis. Bueno, queremos r e c o r d a r l e a todas las bandas que quieran estar participando de nuestro segmento de bandas emergentes que tienen que escribirnos simplemente a radioespacio.com arroba h t m i l y aquí vamos a estar difundiendo la gran música emergente que están haciendo de esta tierra tan fértil en cuanto a música, ¿no? Sí. Y también i n t e r a c t u a r a través de w w w r a d i o s p a c i o t k Así es. En, hoy,、eh, ¿Recordamos hoy, y el tiro de eso, Alex, o no?、Eh, ¿Sí? sí, sí. Sí, porque recuerden que tenemos un nuevo programa. <risa>、eh, muy de cerca la referencia, sí. Pero <risa> <risa> está bien, es lo que se está armando. Pero claro, ¿no? Es un programa que está ahí en la página, que pueden linkar e ahí también para escucharlo, que se llama Clásicos del Rock. Y estaremos juntos nuevamente todas las semanas. Es una de las sorpresas que trajo este quinto capítulo de la radio. Y trae más sorpresas. Mientras más pasa e s t o es una bola de nieve. Para sí, bien. Sí. Para sí, bien. Se ha、sí. vuelto una bola de nieve. Y por supuesto. Eh, les tenemos regalitos a todos ustedes que están escuchando. o Pero no son regalos que otorguemos nosotros, son regalos que otorgan nuestros gentiles, Somos solamente intermediarios. nuestros gentiles patrocinadores. Comenzando, por ejemplo, con la fotografía estudio en tamaño 20x25, gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Y sándwich y bebida para dos personas, gentileza de Don Cangrejo. Y también tenemos una hora de ensayo gratuito, gentileza de Power Music, que me dicen que pronto va, nos, nos va a anunciar uno, unos talleres de música. Unos talleres de música. Unos、sí. talleres de música que van a estar dando Power Music. Con vamos, selectos, con selectos p r o f e s o r e s Sí, sí, sí. Es e r i a Es muy seria la sala de Power Music. Y vamos a estar entregando los datos correspondientes para que se puedan inscribir en. Las... O se pueden comunicar con Edgardo, que era encargado de la. Claro, porque Power Music. Apuño, está... fuerza, sacrificio y sudor, Edgardo. Así es. Salas Power Music. Un saludo para Edgardo desde aquí. Y... y claro, van a estar haciendo unos talleres que son bastante interesantes. Y por supuesto, queremos brindar el... la bienvenida. La bienvenida, <ríe> claro, la bienvenida a nuestro... nuestro nuevo patrocinador que tú me contarás, Alex. Eh, que me gusta mucho, maestro! Botillería Santo Remedio. ¿Dónde está ubicado? En Segunda Transversal 3624. Para todas sus necesidades, ya dije, alcohólicas. <risa> Sus necesidades alcohólicas. Oye, pero ¿qué te parece, Alex, si repetimos toda la información de nuestros gentiles patrocinadores? Por favor. Que se han puesto con nosotros, que están con nosotros, que creen en esto de la radio urbana y que quieren llegar exactamente al público que está escuchando esto. ¿Y son, son patrocinadores populares, maestro? Correcto. Por ejemplo, partamos con OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Y su mail de contacto es obs.obs.cl. El número telefónico es el 746-4158. Local de comida rápida, Don Cangrejo, Alameda 4151. Y su número telefónico es el 779-8518. Oye, perfecto, ahí para que puedan hacer todos sus pedidos de ahí todo el sector de Alameda con General Velázquez, ahí al 779-8518, todos los pedidos de esa exquisita comida. ¿eh? Que, sí, maestro. Está、ah, todo、sí. muy bien en ese local de comida. Y los b a j o n e s también. <ríe> también, a la hora también.、Ay. Bajo el nocturno porque、eh, nos hemos dado a conocer que. Hasta qué hora atiende. Sí, v e r d a d verdad, un datito fenomenal.、Sí, de no m e s a jueves atienden hasta las 4 de la madrugada. Hasta las 4. Sí, popular,、no. popular, popular, popular. No, pero ahora yo estoy durmiendo. Sí, pero tú. <risa> <risa> Vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Ok. Viernes y sábado hasta las 6 de la mañana.、Eh... También estoy durmiendo. Bueno, la sala de ensayo también de Power Music,、eh... donde Eduardo no duerme. <risa> en, lo encuentran en internet en www.powermusic.cl. El mail de contacto powermusic.cl. Hotmail.com. El teléfono es el 634-8917. Y el que te encanta a ti, Botillería Santo Remedio. Está en Segunda Transversal 3624. Lo atenderán. Como el señor manda, el señor es el dueño. <risas> Nuestro amigo José ahí. Sí. Va, sí. Oye, buenos precios l l e pero bueno. En fin, Alex, te cuento que lamentablemente estamos llegando al final del programa. Nos tenemos que despedir. De Lo bueno es que es el final de este programa. Solamente de este programa, claro. Y los invitamos a, bueno, primero a conectarse a la página. www.radioespacio.tk y también que nos envíen cualquier tipo de sugerencias, los reclamos, todo eso. ¿A qué mail sería, amigo mío? Al mail r a d i o s p a c i o arroba h t m i l c o m Así es. Bueno, y como es una radio,、eh, tenemos que despedirnos con música. Y música de la mejor. De la nuestra. De, de la, la chilena. De, ustedes, de la de todos nosotros. Y qué mejor que despedirnos con los prisioneros. Anda nomás. Del álbum La voz de los ochentas de 1984. No necesitamos banderas. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. chau, chau.